participaron 400 vecinos que están gestionando la red de gas desde el año 2004 y en el año 2010 y ahora en el 2011 hemos conseguido el financiamiento para que se concreten las obras de mejoramiento de la vivienda y de los barrios y cuáles son los barrios influenciados a través de este proyecto el milenio, Irigoyen, Mayor del Pino, San Alberto, San Norberto y Sancho. Eh, la manera de acceder inicial en este momento es que participen, que estén participando en cada barrio hay reuniones barriales. Hay promotores en los barrios y sus vecinos les pueden informar de cómo hacer para acceder. Hay que adherir, llenar el legajo y próximamente van a firmar los contratos para poder hacer las obras. El proyecto se caracteriza por la gran cantidad de actores o de participantes que tiene. En principio necesitamos que participen los vecinos, participan las organizaciones de los barrios ...como las escuelas, las asociaciones civiles eh, que apoyan a la gestión y por fuera de los barrios necesitamos que conseguir el financiamiento y para eso han participado el Banco Superbiel, el Banco Interamericano de Desarrollo, también la empresa Gas Natural Ban y necesitamos mucha participación del municipio para que habilite las obras. Y también de la Nación, de Elena Argas, que ya habilitó la obra, la autorizó, y también del Estado Nacional con el programa Mejor Vivir tenemos apoyo.